¡Qué verlas banda, ¿cómo están? Buenas noches, días, lo que sea, eh, qué milagro, ¿verdad? Bueno, de antemano una disculpa por no haber grabado, insisto, es por falta de equipo. Eh, en esta ocasión tal vez no tenga una calidad de audio más fregona gracias a un patrocinador que me prestó el equipo. Y bueno, también quiero agradecer a todas las personas que me preguntaban que qué pedo con mi programa, que si grabo cada medio año, pues parece que sí, pero también dependerá un poquito más de ustedes gracias a que sus peticiones, rolas, pistas eh, o cosas que quieran escuchar conformarán el programa, de esta manera pues intento hacer un programa más interactivo. Um, Eh, de igual manera vamos a tener cosas nuevas, así como entrevistas y, y al parecer vamos a estar cubriendo alguno que otro evento, no solamente de hip hop, sino de todo lo que se nos vaya presentando y a donde nos vayan invitando aquí, aquí, aquí hubo radio, perdón. Eh, bueno, vamos con algo rapidito es una rulita de una chica que vaya que, que sí rifa, claro estamos hablando de Niña Dios. Eh, ella viene de regreso de su gira por Asia En lugares exóticos como China Y no sé qué, qué, qué otras cosas eh, Esta chica es mexicana Y pues escuchen esta rola Y cambiará su forma de pensar Vamos con esto que se llama eh, Chicos, tenis y cachucha Claro, de niña dios en tu casa paseando simplemente en el auto escuchar de regreso, en este fondo brillón eh, estoy listo para mandar unos saludines, de igual manera, eh, quiero felicitar a toda la banda de la Asia Zacatenco que la neta eh, ya tiene un integrante más de la familia Politécnica, perdón eh, estoy hablando de un servidor eh, claro que sí, ya estoy de regreso muchas gracias, como mencionaba a mis nuevos compañeros y viejos y a toda la la gente y la banda que me ha estado apoyando, eh, les estoy muy agradecido, eh, también banda de Doctoria Nizcali, de Atizapán, de Catipó, todos los que están escuchándome por ahí, que, que si sí, he visto sus mensajes y son pues bastante banda, eh, un saludo, eh, también quiero mandar Eh, un saludo muy especial a, a Jessica, eh, un saludo donde quieras que estés, pásatela bien. ¿no? Y también vamos con este nuevo material de eh, mi compadre me Permesa. si damos no palabras clandestinas, es un ejemplo claro de que alguien puede ser un buen eh, material, digno de escucharse, eh, como si fuera de, de una producción carencina. Eh, realmente tenemos que escucharlo La clandestina se avecina y te alucina Dos barrios y una niña te desmadra, la gotzquila Mi pandilla es distinta, no Somos amigos, somos más que una familia Contento con la rima, mala fama, rap Hermesa, artista y solar Antitunes para hablar, no nos trates de callar Mi estilo te aniquila, imaginación Te sobra, te presento esta obra, punto y coma aquí estorbas, clandestino, mi destino Sonar en tus sueños. cuatro amigos Solo oficio, nuestro flow, si es distinto Original al prototipo, rimar es mi motivo También, es mi oficio Gk 720 solo chicos, indecentes. Yo y la cabrones inteligentes Palabra clandestina, estilo inigualable Mi casa y la calle Seguimos en el depra y no compares comparezco nadie Pensando que ha llegado el momento de activar Todas tus neuronas de la masa cerebral Literatura en prensa como en verso lindical Aunado por la fuerza de la voz más natural Brillando con la esencia caballeros y un alma con más fuerza ha llegado la palabra ansiosa de explotar, de mi mente estupirá Centenas de ideas agolpadas me saldrán Listo para todo como tú y como venga Si futuro espera clandestina la propuesta es la respuesta con las cartas en la mesa Con corazón se deja letra por letra, esta no es batalla si el rival no da la talla, solo pa la casa mala fama trae la marca, tinieblas en las dunas inundadas por las lluvias, ignorancia si tuya se asemeja a ninguna, nada con cuidado no se alcanza y el destino, arriba con el puño por pues, mis fieles clandestinos, limpiadas que se atascan se traducen pendejadas, armando pa mi raza que le piensa no es manada, la vida cancelada y mi gente ya está alta, pasando La política que cambia tira. comentando en la cultura Que rapero trae lectura Ahora si no lo crees o, o te queda, queda alguna duda? duda Mira mi escritura, tiene forma tu pregunta Acrótico se llama y elige, mi fortuna En el micro me introduzco a tiempo justo Son cuatro voces unidas por el gusto Con estilo te sacamos un gran susto No repliques, no es injusto Si tu lírica no va más allá de mi prejuicio Esto se expande y se hace ya tu vicio Aquí te presentamos algo de este gran oficio Solo con mis palabras te despicio, te he dejado ya en el piso A la tercera voz, con estilo y gran flow, dama de un nivel fino Rimas impactantes de grantino, siempre llega lo oportuno Sonando hasta Neptuno, derribando cualquier muro más potente que el sulfuro Ha llegado un nuevo mundo, rap potente y profundo Un imperio absoluto que te deja más que bruto No me duras ni un minuto, en la batalla te destruyo Con mis hermanos te cundo, esto ha llegado a su punto Sigo siendo el pionero En cualquier instante les digo lo certero Palabra canestina Con ritmo, sabor, cannabis activa Gracias que la mente reactiva Más cabrones que vidas bíblicas Nosotros caigamos poesía Mientras los demás hacen mímica Y entre nosotros no aplica falsedad No afortunadamente aquí existe hermandad Y nos crean que sin ellos no íbamos a poder Pues ya lo ven, aquí estamos de nuevo Atacando, remarcando el territorio En una forma de escribir excelente Logramos todo con la base, en alta clase Llegar oídos del ser humano en nuestra siguiente fase Si es construyendo deshace Una doncella, tres guardianes a la defensa Necesitamos defensa porque no hay nadie que nos ataque no. Claro, nosotros nos terminamos en empate La libertad del grande se la hace. Paz, amor y respeto de parte de todo mi clan Representando dos filas récords Estilo es, animal es. Palabra clandestina es así Y hasta el fin, sí, sí, Ah, G, G Sí, sí, yeah Clic, clic, clic Clic, clic Este sería el primer segundero Yo a un Sabimos Casi destruidos Aturdidos Por gente envidiosa Y castrosa Hasta familiares Abren su bocota Lo notas Quieren interrumpir la trayectoria Escalón tras escalón, avanzo con obstáculos Son tantos tropezos provocados por personas que me quieren ver tumbado Arrastrado, condenado y acabado Me atacan y provocó como un perro gordo Que calas con congojo Chinguen a su madre los culeros, rapludo Desde la Gustavo a Madero Háblese al chile lo que es, putos amigos, dinero es lo que ven, las pinchas chamacas y otra no es nave y con feria, cabren al haber ganos de si yo le miento, es un lamento de mi alma, nada es igual que la infancia, antes contaba canicas en las bolsas de mi pantalón, ahora solo deudas y recibos de a montón. Tic Tac, el secundero, no de culeros, veremos de cualquier sale más cuelos. Suena el segundero, manden de culeros Veremos de cualquier salen más cueros Poco a poco me he superado Pero a mi familia he defraudado Tanto en mi persona y lo que hago Pero con el rabio voy borrando Amigos se van escuando como la ceniza de un cigarro Y los enemigos aumentando Un ciclo que aunque se no termina Mentes adictas de por vida Adicto a la bebida y no es una alegría Quiero tras una risa, estimo sacando mi rap Rap, mi única salida Yo no te presumo, ni te pello una pistola juego la borronca Solo soy sincero, cada vez que utilizo mi tintero Bajo presiones y miradas Sigo caminando entre espadas afiladas Cada que consigo una victoria Puta gente envidiosa Empieza de Guaguarona. Por más que llueva Por más que el granizo en mi cara me pega Y casi envidia se me resbala como la vaselina, a veces me irrita de personas que con sus miradas en bomba detonan puños en su cara a rebotar no entiendo por qué razón mi corazón está herido y confundido mis ojos no tienen brillo, solo un a gente como tú que nada más quiere afilarme el colmillo es lo que se vive a diario cada día desde el calendario ni pedo hay que solventarlo apretándote los huevos echarle para vela hasta el cementerio hasta el cementerio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 Esto fue Palabras Clandestinas de Rapper Mesa Seguido eh, con Son el Segundero de, de resco, No, perdón, de Rexo Perdón, se enoja si le digo mal Eh... también de su nuevo material llamado con el mismo nombre y pues vámonos rápido para poner más música entre más tracks mejor no eh, seguimos con esta rola que se llama hasta que la muerte no se pare eh, es de guerrillero seguido de gamberros con tengo miedo Ajá. estas rolas son con dedicatoria wow Sin dudar te haría mi esposa, pues bien, ahora lo hice. Juntos en la tarima seremos los más felices. No voy a dejar que ningún falso te acaricie. Soy celoso, no lo niego. Por ti comprendí frases como el amor es ciego. Esto fue contundente amor a primera vista. De todas mis pasiones siempre cabezas la lista. Una y otra oferta pasan por mi frente, pero no las tomo. Tú me tienes inconsciente. A ninguna le hago caso. Casado de por vida con la rima y no le engaño. Soy hombre de un solo estilo. Uno me basta, más nadie representa como yo el estilo gangsta, estilo de pandillas. Cuando escucho rap raro, me sacan de mis casillas. Acepto mis defectos y es que no soy tolerante. Voy a seguir dando rap crudo hasta que el cuerpo aguante. No hay nada que me haga sentir lo que tú logras. Me faltan muchas cosas, pero por ti amor me sobra. No hay nada con lo que yo por diciendo se compare. Voy a estar contigo hasta que la muerte no se pare. No hay nada que me haga sentir lo que tú logras. Me faltan muchas cosas, pero. Por ti amor me sobra no Voy a estar 14 años cumplidos Llegaste a mi puerta y yo fui flechado por Cupido Hoy en cada latido Te siento más presente No fuiste un amorío y la pasión es más candente En manos de otros sabes no soportar y haberte Una parte de ti a veces siento me abandona Eres la inspiración que busco y no doy pie con bola Supe ser paciente al mirar mi libreta sola Durante todo este tiempo tú has caminado a mi lado Hemos recorrido del país varios estados Luna de miel perfecta Rap Junior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 año del grafite y superaba el metro de lo, en cuanto a sus proporciones. A ver, súbele, y, súbele, güey, ¿qué eh, es bueno, que pues pedo es eso? En estado de ebriedad o en algún estado inconveniente, sí, sí, sí. ante esta situación lo único que se hizo fue remitir, remitirlos ante la policía, hasta ante el juez calificador, y eh, permanecerán 24 horas recluidos ahí en las celdas de la policía del municipio de San Pedro déjame mencionar la licenciada que nada, eh, las ansiadas no. en Cambio toda el la área mejor, metropolitana wey. de Monterrey en el caso de lo que la es eh, la capital ahí de San León la multa varía dependiendo si es un menor de edad pues, pues puede haber ahí alguna baja autoestima no que necesitan canalizarla ya. al momento de proyectar su nombre o su firma resultado su municipio más no traigo feria loco nada nada Algor que San Pedro y San Nicolás, el municipio de Guadalupe se une al combate en contra del grafito. Tengo miedo, de nuevo es de noche, mi mente solo piensa en respuestas que se esconden. expulsarlo pues pero de ahí no Soy yo también se abrazar, abrazar. Y ya hasta beso en la mejilla te podría tocar Porque, Porque al fin y al cabo ¿Para qué son los amigos? Amigos, ¿Para qué somos amigos? Y si pasa por tu mente un recuerdo del pasado es Estamos de regreso. Eh, vamos con una rolita que, que quiero compartir con ustedes. Esta linda melodía se llama Pretty Girl de Andy Riders. Es algo fresa, pero me la pidieron. Y pues también me gusta, quiero confesarlo. Después, si sí, vamos con algo que, que es de mi repetitorio, se llama Under Pressure del nuevo álbum. Detox, ni tan nuevo porque ya sacaron otro Eh, de nuevo Bueno, del álbum Detox eh, Estoy hablando del mismísimo Señor Dr. Dre Y ya después regresamos Con la última rola De la semana, del mes Del año, todavía no sé Cada vez que me pongo up inside en todos los momentos All the good times we had, me and you, you and I Hot summer nights making love is alive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 Let's make a pact and always be together. With you by my side, girl, I'm down for whatever. Something about you, baby, drives me crazy. Something about this pretty girl blows my mind. Something about you, baby, drives me crazy. I usually don't believe in love at first sight, but this girl had it all.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 I'm hard to find in the world these days. Even on my worst days, <laughs> she's got me happy like a kid waking up on his birthday. Yeah, this love was different. It was based on friendship. I'm letting you know Come on, I'm ready to ride out with you. Something about you, baby. And you're being all up in I know you don't know me. I see you around. You're the hottest looking honey that I've seen in this Take a walk, get together Just wanna know you a little bit better Beauty incomparable, eyes drove me crazy She that type, I wanna have for my lady Something about you, don't know what it is I know we just met, but can I give you a kiss? Grabbed her hand and she hugged me, acting kinda shy Dimples on your face, got you looking pretty fly Baby, this is real talk, I wanna be with you Little did I know you were digging me too Now I'm down on my knees, got you saying I do So I had to ride a song. dedicated to you to you I'm telling about you baby We need to breathe some life in this shit. Maybe we are the life of this shit. I'm a fiend, rap, no motherhood. Or maybe I'm just crazy. What they say? Sapase. Nothing bad. Hey. Maybe I got hoes Every little city I go Like pockholes I'm trying to grow But I just can't clean up I'm having trouble Cleaning up I'm like FEMA All the little haters Got me back with the Dina Got me bringing guns to work Give it arenas Uh I don't know if it's the goose talking But you know they say The nigga get your truth talking Maybe I should be somewhere In the group talking I'm addicted to coops And taking boots off I'm addicted to watches Letting littin' patches And bow legged girls From the projects scratching I'm in this party, I'm up to no good. And I should be talking to you. Stop it! I can't. Nigga, don't ask why. Ask why get high? Just living my motherfuckin' life. So what? I'm drunk and I'm a weekend. You know I treat every day like the weekend. Head first off the deep end. You you know what's next? Then I'm kissing your ass. What? otra melodía, eh, pues ya ni modo, pero así como veo la situación, pues como les mencionaba, va a depender de ustedes que vuelvan a escuchar mi melodiosa voz. Eh, gracias a que tuve muchas discrepancias en qué rolas poner, porque solamente me habían pasado tres pistas eh, y ya no sabía cómo rellenar el programa. Así que ustedes pueden mandarme sus maquetas, sus pistas. Eh, y si tienen eventos, pueden decírmelos. Incluso los podemos ir a cubrir. Kibo eh, Radio estamos abiertos a todo, a todo evento. Y eh, en particular, quiero agradecerles por haberme escuchado. Y pues estaremos en contacto vía eh, Facebook, Twitter. Eh, Y pues también por correo electrónico. Eh, recuerden, eh, escuchen Cubo Radio, escuchen Hip Hop for All y los demás programas que también están bien chingoncísimos. Cuídense mucho y mucha paz.